Bueno, Ricardo Lizalde hoy renovando la banca como diputado, eh, con el Frente Renovador y con una novedad importante que ya si había trascendido, pero bueno, la presidencia de la Cámara de Diputados que en manos del frente renovador. Sí, la verdad que este, tenemos una importante responsabilidad que es garantizarle la gobernabilidad a la gobernadora electa, a la futura gobernadora de la provincia de Buenos Aires, no. María Eugenia Vidal, Se dijo claramente por nuestro presidente Jorge Sarguini, nuestro compromiso es garantizarle que le vaya bien, porque eso como consecuencia va a traer la mejoría de los más deshidratados de la provincia de Buenos Aires, que tiene tantos temas postergados y tantas cosas pendientes. Así que el Frente Renovador, con un bloque minoritario y en una posición claramente de oposición, es hoy presidente de uno de los tres poderes del Estado que le esta Cámara de Diputados, el palacio de las leyes, de los consensos, y creemos que tenemos una enorme responsabilidad de cara al futuro. Minoritario, pero necesario para eh, lograr un acuerdo que, que permita eh, sacar determinadas normas o determinadas leyes que van a ser importantes para la gobernadora, ¿no? Seguro. Somos la ancha Avenida del medio, somos el bloque que vamos a tener conjuntamente con el Frente Cambiemos Mayoría en la Cámara de Diputados y venimos a honrar nuestro compromiso de los valores, de lo que hemos prometido en la campaña, vamos a legislar por todo aquello que esté bien, vamos a corregir lo que esté mal, vamos a hacer lo que hace falta y creemos en eso que tenemos la obligación de hacer un importante aporte en los próximos años en la provincia de Buenos Aires. ¿Se conocen ya las autoridades del bloque del centro Renovador? No, nosotros ya lo hemos dicho claramente en los días anteriores, vamos a ir seguramente a una conducción colegiada en una mesa de bloque que va a tener representación de todas las secciones electorales y ahí, es que por cierto, la séptima sección electoral en mi persona va a tener también una oportunidad de participar en la mesa de conducción del bloque. ¿Expectativas, Ricardo, para esta nueva gestión Bueno, son muchas, son muchas porque es mucho lo que falta por hacer, es mucho lo que queremos corregir y... El aporte del Frente Renovador creo que va a ser superlativo y sustancial y nosotros en eso nos tenemos fe con una fuerte agenda de trabajo. La reforma electoral, la reforma política, creemos que también tiene que haber de alguna manera una nueva estructura administrativa que acerque el poder del Estado a las necesidades de la gente. Creemos que en la provincia de Buenos Aires hay mucho por hacer y en eso la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en definitiva la legislatura, tiene que garantizarle las herramientas legales y técnicas, como son, por ejemplo, la ley impositiva, el presupuesto. Y eso nos marca una agenda inminente, inmediata y muy, muy copiosa en cuanto al trabajo. Así que muchas son las cosas que nos quedan pendientes y mucho es el trabajo para estos próximos días y estos próximos cuatro años. Muchas gracias Ricardo, muy atentos. Gracias.